Type 1-3 Mexican Soldiers Es el Yoshi Locote desde Guan. Puro crazy homicida, sangre de guerreros, aztecas mexicanos, mis pieles morenas, soy un sueño soldado, todos pa' adelante, en guerra aferrados, dejamos tirados los contrarios bien cueteados, nada nos da miedo, bien listos para la misión, saca la escopeta triste, yo traigo el fogón, somos decididos en la calle, hemos crecido, entre criminales, puro loco, bien maldito. Locos mexicanos estamos unidos y todos bien acoplados México, California, también la Florida puro cholo loco que dice tres el que rifa Saludo la raza Prisión, otros por el mero, firme puro sur, orgullo y respeto, somos los soldados mexicanos, siempre bien unidos, todos siempre puestos, unos en prisión, otros por el mero. South side, south side, Jest tu pesadilla Ra Cae de rodilla. El yo siro por rifa Polonia santa fila Enemigas gritan Cuando miran rica Le ni y equila, Dándonos espina Boom bang bang we skin it When the automatic click back Click back This motherfucker is back, Sit back México a Florida Sureño y por vida Nicaragua Nicaraguanida Mi bandera muy azul Pa' que reconozcan que yo tiro sur That's De costa man. a costa, pura vida loca Como cosas nuestra explotan las bombas yeah. Orgullo y respeto, nacional Para todo pandillero que rifa la sur El paño azul, pelón y tatú Con tremenda actitud, sureña minado con la 22 Norcaca preparen su propio ataúd Sirme puro sur, orgullo y respeto Somos los soldados mexican sureños Siempre bien unidos siempre puestos, unos en prisión, otros por el guero, firme puro sur, orgullo y respeto, somos los soldados, mexicanos sureños, siempre bien unidos, todos siempre puestos, unos en prisión, otros por el guero, déjenme les cuento lo que hacemos en el barrio, aquí en Colorado, buscarle vas a diario, desde los tres años a Bowie's been a es poquito a poquito, gente a es a quienes, no te preguntes, let me give you an introduction, la una soldada.